Cuando tiré recién la formación del equipo, me guardé unas en la manga, la del jugadorazo que hace de cronista exteriores, ahora es que es Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Buen día, Maurito. Buen día, Juan Pablo, buen día el equipo, buen día la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien acá, prendido a la magia de los caminos. Ah, ahí está, qué bueno. Está bien, está bien. <risa> Sí, muy bien. Con un cielo con un azul, azul para soñar, ¿eh? Si conoce si conoces esa frase Ravier, si lo conoce Atahualpa Yupanqui, si conoce un poco de la cultura, porque ya que dice que todo lo tiene que hacer el mercado y que el Estado se tiene que correr, más allá de eso que es una, una concepción liberal, hay que preguntarle si sabe algo, capaz que ni sabe quién es Atahualpa Yupanqui. No, no creo, por lo menos no de la obra Y aparte, el detalle final Y por hoy no hablamos más de Ravier Le prometimos a la audiencia pero oh, eh, eh, El tipo le está llamando mercado eh, Los he notado con esta este, Nueva tendencia Le dicen mercado A los individuos Porque eh, tan, eh, ellos creen que todo individuo Es en realidad una cosa que ma, Material, que tiene guita claro, que, que puede que, generar plata eh, Claro, que genera guita que busca guita Algo de eso Entonces eh, Entonces, claro. también nos están haciendo trampa hasta en eso, hasta en la definición de mercado. Le están diciendo mercado a situaciones individuales en las que no está el Estado, como si lo único claro. posible fuera Estado o mercado, y no, en el medio... O de, el, el, nosotros quisimos. Claro, quizá teníamos entendido el mercado como algo que, que no lo podíamos ver ni tocar. Acá sí, acá ellos pretenden que un mercado sea una persona que podés ver y cruzar en la calle todos los días. Pero que sin embargo sigue siendo invisible, como la mano, dijo Adam Smith. no El mercado es algo que además eh, empezó a existir en un momento también. no claro. Si no nos hacen creer que, que es natural, que, que nacimos... Con el mercado instalado No, al mercado se le ocurrió a algunos definirlo Bueno Yo te diría ya que de, no dejemos de hablar de Ravier Porque to, en, en cada momento tenés algo para decir de, de Ravier Así que este tengámoslo ahí O sea, como démosle una pausa Pero no le pongamos un stop Bueno, dale, queda en standby bueno, por ahora Bueno, eh, alguna cuestión que tiene que ver también Con lo que pasó hace un ratito, 8 de la mañana Cuando Cinta arrancó su programa Y hizo una queja puntual y un reclamo vecinal ...de limpieza de la calle, en realidad de las veredas de la calle Gaich... ...bueno, sí. eh, lo pide y lo tiene porque eh, están limpias, están cortados los pastos... Eh, ...está transitable la vereda de Gaich entre Ramona Pereira y Toscano Sur... ...bueno, ahora los vecinos que andamos por ahí, que andamos caminando por ahí todo el tiempo... ...nos, nos encontramos que ayer a la tarde el municipio a través del EMSU... ...del, del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana... Cortaron el pasto en la calle Gaich y la verdad que es un alivio para la vecindad de esa zona, eh, porque está limpio, porque no hay tanta maleza, porque se puede caminar, porque está un poco más ordenado. Lo que sí es cierto que el predio del Procrear abandonado es una mugre, hay malezas de un metro y medio, que bueno, que eso eh, no se puede hacer nada porque las empresas privadas no están recibiendo plata de la Nación y no pueden a cortar hay una sola persona cuidando todo el predio y nos decía justamente eso que no tienen ni una máquina para poder cortar el pasto así que en esa situación están por ahora la vereda de la calle ga ahí pueden ver una fotografía y un par de videitos que pasamos a nuestro nuestro grupo para que lo puedan compartir en, en youtube bueno está limpio está limpito hay que va a durar un, un tiempito hasta que vuelva a crecer pero es todo una este Es toda una decisión haber limpiado esa esa vereda que pasan un montón de personas y sobre todo niños que salen del colegio que van al colegio que esperan el colectivo que andan jugando así que que esté limpio y que hayan limpiado desde el municipio la verdad que es todo un alivio para los trabajadores bueno otro tema otro tema si quieren ya se los adelanto y tiene que ver con los trabajadores del servicio meteorológico nacional te conoció sí. ayer que a nivel nacional echaron a 140 trabajadores que 80 del interior, o del mal llamado interior de, del país, 60 de Buenos Aires o de Capital Federal, y en, la, en Santa Rosa afecta a una persona, de las 7 eh, personas que están trabajando en el Servicio Meteorológico Nacional de Santa Rosa, una de ellas va a ser despedida. ¿Quién? No saben, todavía no saben hasta hace un ratito que nos comunicamos con uno de los trabajadores, no saben a quién van a echar, lo que sí saben que, por lo menos... Uno de los cinco contratos que hay acá en el Servicio Meteorológico Nacional va a ser echado. ¿Quién? Todavía no lo saben. Hay 7 contratos y qué sí se sabe? Cómo cómo es el dato de que una persona va a ser despedida. Porque ya saben por un por una lista que hay que uno en Santa Rosa va a ser echado, uh -huh. pero no saben quién. Hay una incertidumbre Bien. tremenda de los trabajadores porque cualquier persona, cualquiera de las cinco personas contratadas a través de un artículo 9 de, de una de las leyes laborales, eh, que están precarizados, por supuesto, eh, van a ser eh, echados. Todavía no saben quién. Eh, nos contaba un trabajador que está en blanco, que pasó 16 años en esa situación de, de contrato precarizado, que ahora está en blanco, que eh, todavía no saben quién es. Bueno, por lo pronto eh, está llamado a un paro nacional el viernes 24 en todo el país, y por supuesto que acá también va a haber un este un paro de actividades de los trabajadores del servicio Meteorológico nacional pero para saber que acá en Santa Rosa hay siete trabajadores van a quedar seis de esos y el que va a ser echado va a ser un contrato no un planta permanente que es claro. lo mismo porque están contratados de hace muchos años y ya que ya tienen hasta la posibilidad de exigir que se los pase a planta permanente y ser parte del estado nacional bueno de esos siete uno Va a, ser echa, eh, va a ser echado todavía hasta este ratito dicen que quizá durante la mañana se conozca eh, quién va a ser echado bueno, están todos ahí en la incertidumbre a, vier, a ver quién les toca en esa situación están los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional que ya llamaron a un paro para el viernes 24 tremendo, qué momento de, de angustia cómo juega el tremendo. gobierno como si fuera un sorteo de un viaje a Aruba pero que es un o sea, despido del laburo increíble, bueno, qué querés que te diga Ya Aquí ninguna novedad en la crueldad. Maurito, nos reencontramos cuando dispongas como no hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de esta situación en el Servicio Meteorológico Nacional, efectivamente ayer el gobierno ratificó su plan de achique, de ajuste, de recorte de tijeretazo, de motosierra, van a despedir a 140 personas en la Pampa, hay 12 trabajadores y trabajadoras, porque además de los 7 de Santa Rosa, hay otros en General Pico y en Victorica, eh, en General Pico y, y una persona en la estación de Victorica. Bueno, se viene ese despido y además nos ponía al tanto Mauri de que bueno, le, hoy tempranito en, es, escuchamos la queja vecinal de la señora con Batón y, y Escobillón, Cintia Brenda Alcaraz respecto de la vereda sucia en el Procrear que no es todavía ahí en la calle Gaich y mi en, en el momento en que estaba profiriendo su reclamo las cuadrillas, no sé si municipales o provinciales estaban dejando todo raleado impecable